Buenas tardes nuevamente para todos, para todas, para todos Bueno, sin mucho preámbulo, yo quiero este, contarles eh, la, el orgullo que tenemos de, de contar con la presencia de Inés Duzel, eh, una gran académica, una referente para muchos y muchas de nosotras y de nosotros, eh, fue compañera mía de la facultad, no quiere que cuente que se sacaba todo 10, pero es la verdad, siempre la estaban felicitando con los trabajos que entregaba, así que nos alegramos eh, de la gran carrera que, que ha seguido. La virtualidad nos permite, eh, de alguna manera, acercarnos Y nos permitió también, en medio de este desastre que está ocurriendo, estos tiempos tan complejos, tan difíciles, bueno, hay algunas cuestiones que, que nos dan la oportunidad de, de poder contar con personas porque ya no vive acá, vive en México. Eh, que nos interesa desde siempre que, que esté presente en nuestro congreso de educación que venimos realizando desde hace cuatro años, pero que quizás este, si hubiese estado la presencialidad no hubiésemos tenido la oportunidad. Bueno, Inés eh, nos va a hablar acerca de la escuela, pandemia y después. Reflexiones sobre las pedagogías y las tecnologías en en contextos excepcionales. Bueno, y cuento brevemente eh, el currículum de Inés. Inés Dussel es profesora e investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de Simvestab de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, categoría 3. Es doctora en educación, egresada de la Universidad de Wisconsin, Madison. Fue directora del Área de Educación de Flaxo, Argentina entre el 2001 y 2008 y ha sido profesora visitante en la Universidad de París 8 y Humboldt de Berlín. Recibió en el 2018 el Humboldt Research Award otorgado por la Alexander von Humboldt Siftung, Alemania, en reconocimiento a su trayectoria académica. Sus temas actuales de investigación se vinculan a la cultura visual y digital en perspectiva histórica y pedagógica. Inés, te invito sin más a sumarte entonces a la, a la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por por esta presentación tan cálida y bueno, este yo le decía que no no no puentes las intimidades. <risa> es verdad, pero es verdad, pero no importa, no importa. Pero no está mucho orgullo, nos da mucho no está mucho orgullo y Y, bueno, y compartimos una época de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, una época que la otra decía un compañero de oro, y que es cierto. Uh -huh. Así es. Y Así tengo, es. Tengo que decir, bueno, siempre me formé en la escuela pública, en la, en la universidad pública, y con mucho orgullo de eso. Y también para mí es un enorme placer poder estar y... Y como decía Paula, bueno, la verdad es que la, la, la pandemia ha posibilitado que nos acerquemos en algunos casos. También estamos distantes, pero pero estamos cerca. Entonces, bueno, claro. nada. Ahí bueno, sí. te dejo como te dejo con, con, con las y los docentes para que te puedan escuchar y después nos volvemos a encontrar con preguntas. Muy bien. Bueno, entonces comparto una presentación, eh, la verdad es que también, bueno, traté de hacerla no tan larga, pero no sé cómo va a salir. Y eh, como buen, buena docente empiezo a hablar y no paro, entonces ese es un problema. Y la verdad es que me gustaría mucho poder entablar algunas conversaciones sobre cómo está siendo para ustedes eh, este momento en el que creo que todos estamos viviendo. Bueno, muy desafiados, muy confrontados con lo que podemos, no podemos, los límites. Bueno, yo hablé en algún momento en abril de, de dar la clase en pantuflas y, bueno, si por ahí escuchan ruidos de la casa, es así, este están están cocinando y, bueno, en algún momento va, va a haber muchos ruidos, paciencia. Eh, les... Comparto entonces algunas ideas con, con esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con las pedagogías y las, las tecnologías en este contexto tan excepcional que estamos viviendo? Eh, a mí me parece que hay algo muy interesante respecto a, a pensar las formas de lo escolar a que, bueno, este es un Padlet, que seguramente muchos de ustedes conocen y usan, ¿no? Bueno, con, con cómo esto es parte de la escuela y, y en realidad es cómo la escuela aparece para, para muchos chicos y chicas, ¿no? Y ahí, eh, en, en el medio de la pandemia, apareció este meme, ¿no? Tomando este este cuadro de, de Madrid, René Madrid, un pintor, Eh, belga si no me equivoco que era que él decía bueno una, una, un cuadro sobre una pipa y decía bueno se cine pase un pi no esto no es una pipa y en este caso eh, le, le copiaron la idea para decir bueno esta computadora no es una escuela ¿no? y en función de eso a mí me, me, me interesó escribir pensar y escribir en torno a esto bueno esto es una escuela no es una escuela ¿qué es una escuela ¿No? si yo yo que soy hice mucho historia de la educación enseñé historia de la educación Sé que la escuela no siempre fue la escuela edificio la escuela podía ser abajo del árbol la escuela podía ser eh, de muy distintos tipos podía ser una habitación en la casa de un maestro podía ser una habitación en una catedral no entonces la, la pensar que es una escuela y pensar si la escuela es solamente el edificio escolar o es solamente cuando hay un edificio escolar de eh, es, me parece a mí que es una buena pregunta, ¿no? Que nos coloca con un desafío importante que nos hace hoy ir un poco a pensar esto de qué es el carozo de la escuela al final, ¿no? Bueno, ¿y por qué se define? Si no es el edificio, si no son estas tecnologías, ¿no? Si no son necesariamente ciertos espacios, ¿qué es? Y ahí me apoyo mucho en el trabajo que han hecho dos colegas, eh, eh, y muy queridos colegas, Ian eh, Magellain y, y Martin Simons, en un libro que se llama En defensa de la escuela, una cuestión pública, un libro que ellos escribieron como una especie de alegato, de manifiesto, contra la toda la crítica contra la escuela, digamos, ¿no? Es como un, un revertir esa idea de que la escuela es esta institución obsoleta, ¿no? vieja, que ya no sirve, eh, y ellos en el 2013 escriben su, su manifiesto a favor de la escuela, una especie de elogio de la escuela, que después hemos seguido trabajando con, con ellos, con Jorge La Rosa, con otros colegas también, bueno, en relación a, a qué es la escuela y por qué creemos que hay que defenderla, ¿no? Y ahí ellos plantean algunos algunas notas, algunos... Eh, algunos rasgos muy esenciales de la escuela que para mí son muy interesantes, ¿no? Si no es el edificio, que es? Si no es necesariamente eh, el encuentro, ¿no? De, de, de una identidad docente predefinida y una identidad estudiantil predefinida, que es? no Entonces ellos dicen, bueno, por un lado es esta posibilidad de suspendernos, de constituir un espacio-tiempo definido, por otro lado... Esto lo sumo yo, esta idea de que bueno, que la escuela tiene que ver con un encuentro o una conversación intergeneracional en torno a los saberes, ¿no? Nos encontramos ahí la escuela tiene que ver con y esta es una idea que tomo también de otros autores, ¿no? Bueno, los humanos, la cultura, los, los humanos, la especie humana es frágil y eso lo estamos viendo muy bien en la pandemia, ¿no? Tenemos una una fragilidad importante eh, porque somos mortales, porque Básicamente porque somos mortales, diría, ¿no? Y ahí la cultura permite construir eh, algunas cuestiones, algunos andamiajes, podemos decir, que eh, ayudan a atenuar esa fragilidad, porque si cada generación tuviera que empezar de nuevo seríamos todavía más frágiles, ¿no? Y entonces en esa idea esa idea para mí es es muy interesante para pensar la escuela como aquella institución que distribuye una experiencia y que atenúa la fragilidad, distribuye una experiencia humana a las nuevas generaciones. No quiero decir que la escuela sea solamente entre viejos y jóvenes no entre adultos y niños quiero decir que eh, tiene que ver con eh, con una conversación precisamente que a veces no se da físicamente porque estén presentes todas las generaciones sino porque lo hacen a través de libros no lo a través lo hacen a través de soportes que traen otras voces no pero además su preocupación digamos su, su visión estratégica inicial tiene que ver con pasar esa cultura entre generaciones, ¿no? Y que ese encuentro también, que la generación que llega pueda apropiarse de esos saberes y pueda imprimirle su propio signo, ¿no? También, y acá vuelvo a las ideas de Simons y Magellain, son belgas, así que no es Simons, es Simons, este, ellos hacen un trabajo cuidado, ellos dicen, la escuela es un trabajo cuidado, ellos también hacen un trabajo cuidado, un trabajo cuidadoso amoroso que enseña a mirar el mundo y a interesarse en el mundo, ¿no? Y ellos lo llaman a esto, una cuestión de atención sobre el mundo, nos, la escuela nos enseña a prestar atención al mundo, nos señala cosas, es muy interesante ahí que enseñar viene de seña, no de, de marcar de signo, de marcar de así con el dedo, bueno, esto es para ti, esto es para vos, esto vale la pena, ¿no? y también de profanación, y ahí hay una idea importante también para mí muy interesante, que es el animarse, la idea de la ilustración, animarse a saber, ¿no? Animarse a profanar el mundo en el sentido, a profanar el conocimiento, a hacerle preguntas, a interrogarlo, a convertirlo en objeto de estudio, ¿no? A, a acercarse a él como objeto de conocimiento. Y no solamente que las cosas me pasen, me sucedan, sino que yo pueda tomar cierta distancia y pueda interrogarlas y mirarlas de distintas perspectivas, ¿no? Y en ese sentido es también un espacio en el que se va construyendo una autonomía intelectual, afectiva, política, diría yo, política en el sentido de la polis, no de una vida pública en la cual cada uno va tomando una posición diferente no y puede independizarse en algo de su familia de origen, de su lugar de origen. Eh, hay una idea también ahí que, que, que se vinculó con esto de Graciela Frigerio, que es esta idea de que la escuela construye otras filiaciones o por lo menos ofrece otras filiaciones posibles no bueno ese esa maestra que supo ver en mí aquello que en mi casa no veían esa esa esa profesora que me dijo ah, pero a vos te gusta el teatro entonces por qué no proase esto o a vos te gusta esto otro se ve que sos bueno para esto no para el dibujo para la matemática para lo que sea y ven algo que no veían en tu casa no y en ese sentido también esas cosas Esos pequeños pero grandes gestos me parece a mí que son esos lugares que van construyendo una autonomía intelectual, afectiva, política para las nuevas generaciones, no para cada uno de nuestros alumnos. Me interesa además pensar esto de lo escolar, bueno, si estas es, estas definiciones, ¿no? El carozo de la escuela, bueno, como también tienen que ver con el cruce entre ciertas pedagogías y tecnologías. Y tengo una idea ahí de tecnología amplia. La tecnología no es solamente la computadora, el celular. La tecnología tiene que ver con todos los artefactos que han ido creando los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido la propia escuela podemos pensarla como una tecnología. Muchas cosas que damos por sentadas no son naturales se crearon en cierto momento se empezaron a usar de cierta manera en cierto momento esto bueno seguramente habrán oído hablar de comenio comenio un pedagogo eh, morabo ahora en la actual eh, creo que república checa este o quizás no en, en, en eslovaquia ya me perdía y mi geografía se quedó en, en gran parte en Eh, previo a muchos cambios en las últimas décadas, debo confesarlo, ven ahí que importante es la escuela, que tendría que actualizarlo, pero esa formación escolar quedó la cuestión bueno comenio que era además un personaje este un personaje un, un pedagogo que circuló entre distintas cortes muy podríamos decir hoy europeo circuló en cortes de inglaterra en los Países bajos no en, en lo que era él eh, eh, austria bueno él escribió un libro muy interesante que es este Orbis Sensualium pictus 1658 en alemán 1659 ya lo traducen en al inglés en el cual él definió una escuela y, y, y el orbis está lo que tiene de fantástico este libro es que va, es una especie de primer, o de los primeros libros de texto, ¿no? De la edad moderna, en la cual él plantea el vínculo entre eh, imágenes y palabras, ¿no? Y bueno, entonces está tratando de definir distintos objetos, situaciones, ¿no? Eh, para ponerle palabras alrededor. Y ahí dice que la escuela, que la escuela es, es una tienda, dice, es un shop, es un taller incluso, ¿no? en los que se le enseña la virtud ¿no? a, a los jóvenes. Bueno, esto, pero básicamente dice, bueno, se sientan en estos bancos, hay una mesa donde trabajan, ¿no? Eh, si, si llegan a ver aquí hay un pizarrón, hay ventanas, ¿no? Y estas ventanas, después voy a volver, es un tema que es una tecnología bien interesante, la ventana en términos de construir regular una, una relación entre el adentro y el afuera, hay hay historias de la ventana en las en las escuelas, cuán altas tienen que ser. Si son muy altas, los chicos no tienen una idea de la afuera, pero si son muy bajas, ven mucho para afuera y se distraen, ¿no? Y hay un montón de, de discusiones respecto a cuál es la buena altura y el buen material de las ventanas. Necesitamos luz, pero a mi, pero no tanta para, ¿no? que no podamos trabajar, etcétera. Y por ahí entre otras cosas dice, bueno, los los chicos este Hablan, ¿no? Eh, y los chicos no se sientan en, en la mesa y, y escriben y el maestro eh, corrige sus faltas, ¿no? Y también me parece que ahí hay algo esto de la corrección que, que estaba como mal visto, pero al mismo tiempo también de la escuela como un espacio que tiene tecnologías diferentes que validan ciertos saberes que permiten también trabajar sobre esos saberes, ¿no? Que propone una metodología y una técnica de estudio, ¿no? Y que va proponiendo, bueno, distintas maneras de apropiarse de los de los conocimientos. Acá hay otra escena que es una, una foto que a mí me gusta mucho que encontré en el Archivo General de la Nación, de la cual no hay demasiada información. Yo calculo que debe ser de 1930. Muy probablemente en el, el noreste argentino, una escuela rural argentina, pero fíjense, yo la encontré porque estaba haciendo un trabajo sobre los guardapolvos. Acá tenemos también guardapolvos, los chicos mm. están mirando a qué estarán mirando, a mí me encantaría que estuviéramos juntos y preguntarles a una bandera, no no está la bandera, pero podemos todos apostar de que están mirando cómo están parados y por todo lo que sabemos de la escuela argentina, estos chicos están parados mirando la bandera. Entonces, en ese sentido, esta idea ¿no? de, de tecnología que tiene que ver con definir un espacio-tiempo, porque aquí también, bueno, era encerrar a los cuerpos, esta es una idea que no importa, pero bueno, que planteó Michel Foucault hace hace unos 40 años. Eh, bueno, la escuela tiene que ver con encerrar los cuerpos en un tiempo y espacio y esto es algo malo. Ahí Machelet y Simons dicen, eso no es tan malo. Y podemos volver a pensar esto hoy, ¿no? De, de lo bueno y lo malo del edificio escolar separado. Sin duda creo que estamos mirando hoy sus virtudes, así como otras veces lo hemos criticado. Pero bueno, ese edificio escolar tiene que ver también con organizar una disposición de los cuerpos, una forma de vestirse, una forma de pararse, ¿no? Un, un, una atención también, por ejemplo, a la bandera, ¿no? Y a símbolos patrios. Fíjense, esta es otra... Este, imagen que me encanta, es una imagen que, que primero vi sin epígrafe, eso también fue muy interesante, es una imagen llena de pizarrones, y dije, guau, wow, qué loco, ¿no?, que tenga tantos pizarrones, y resulta cuando voy a googlear y ver, bueno, de dónde sale y qué sé yo, es una escuela en Boston, que es una escuela para eh, chicas y chicos sordos, ¿no? y en ese sentido, bueno, ahí tenemos por eso tanta necesidad de los alfabetizados ¿no? y bueno y hay mucho que pasa por la escritura ¿no? y, y en ese sentido también me interesa pensar en el pizarrón y en las imágenes ¿no? como tecnologías, no esta combinación entre tecnologías y pedagogías. Las pedagogías siempre necesitan de ciertos soportes, siempre necesitan de ciertos artefactos, ¿no? la voz uno podría decir incluso es un artefacto, pero no solo la voz, no aún en, en, en escuelas que parecen pobres podemos pensar en esta otra, hay artefactos, hay uniformes, ¿no? Hay formas de pararse, hay bandera, hay un edificio escolar más o menos definido, ¿no? Y todas esas han sido tecnologías muy importantes que han permitido desarrollar ciertas pedagogías, ¿no? Han facilitado ciertas pedagogías, han dificultado otras, pero por supuesto también es esa interacción, no es que las tecnologías determinan las pedagogías, con el pizarrón se pueden hacer estas cosas y se pueden hacer muchas otras, ¿no? Aquí también hay hay una historia que a los argentinos nos, nos llega cerca, que es eh, Sarmiento fue un gran eh, introductor de los pizarrones y fíjense, yo cuando lo leía me sorprendía porque estamos acostumbrados ahora a pensar el pizarrón como una tecnología muy estática, ¿no? E incluso ha sido así muy criticada en los últimos 20 años porque no es interactivo, porque no eh, no es, no es el, el pizarrón blanco interactivo, el, el, la pizarra electrónica, ni nada que ver. Y sin embargo, eh, eh, Sarmiento dice, como lo, se puede ver en esta escena, se puede ver, eh, hay hay todo un uso del pizarrón que tiene que ver con poner a los chicos en movimiento, ¿no? con que puedan pasar y ver, con que puedan trabajar conjuntamente, ¿no? con que hacen un ejercicio aquí en su caderno y comparan con lo que está aquí. ¿no? que Incluso Sarmiento prescribe ciertos ejercicios muy interesantes de escri escribirlo mal en el pizarrón y que los chicos tengan que encontrar el error. No es que fuera constructivo, constructivistas antes de tiempo, pero hay una idea ahí de una, de una actividad ¿no? en la que hay que poner los estudiantes que es muy interesante. Entonces el pizarrón no fue una tecnología estática, al revés, fue una tecnología que organizó una atención colectiva eso fue muy importante, además en un contexto de, de mucha más escasez de recursos. Esto de los cuadernos aparece bastante más tarde, ¿no? Entonces, bueno, era una forma bastante barata de, de ponerse a ejercitar todos y la idea de ejercicio como algo que podemos ir haciendo individualmente y colectivamente, ¿no? Eh, fíjense también otra tecnología muy interesante, el banco a la mesa de trabajo. Estas también son unas fotos que que me gustan muchísimo, unas fotos que además creo que son de la misma escuela, no parece, pero lo son, y por lo menos en el epígrafe eso dice, ahora con la pandemia no pudimos ir a comprobarlo, pero pero sí. Eh, fíjense cómo están sentados, incluso no están sentados, aquí muchos muchos chicos, sobre todo niñas, ¿no? y fíjense lo que fue eh, empezar a introducir estas mesas de trabajo, no el tipo de trabajo que permite, ni hablemos de los que ni siquiera de las que ni siquiera tienen la posibilidad de sentarse y escribir pero bueno estas mesas de trabajo que empiezan a plantear un trabajo mucho más horizontal más colectivo no un trabajo además centrado en la escritura aquí en esta posición no se puede escribir no, no hay no hay soporte no hay tecnología que permita escribir y el escribir tiene que ver con una mayor autonomía sin duda ¿no? con poder apropiarse de un código y después que uno aprende lo puede usar para lo que quiera para lo que puede para lo que quiera ¿no? aquí las tecnologías han sido muchas veces muy eh, muy celebradas no muy llenas de promesas traigo esta esta historieta es una especie de historieta eh, en, en, en un diario norteamericano 1923 que dice que el cine no bueno van a, va a tomar el lugar de los de los libros en las escuelas no entonces hay una, eh, la escena de, de, de mi izquierda, por lo menos, no sé cómo les aparece a ustedes, con eh, chicos que van a la escuela libresca y van, uff, no quiero ir a la escuela, por fin se terminó la escuela. Y en cambio, estos que van a la escuela con eh, las películas, ¿no? que tienen películas bueno de lectura, de aritmética, de gramática, de geografía, de escritura, los chicos, no este más bien acá la mamá le dice, no, si te portas mal no te voy a dejar ir a la escuela. ¿no? Entonces los chicos se empujan para entrar y dicen, uy, Cuando sale, terminó demasiado rápido, ¿no? Bueno, está llena de promesas las tecnologías, ha pasado con el cine, ha pasado con la televisión, pasa ahora con las computadoras, ¿no? Sabemos, es fácil mirar casi, estamos a 100 años de esta escena, que esto no fue lo que pasó con el cine y que una película que te hable de escritura Eh, o de lectura aritmética no necesariamente es mejor que un libro ni más interesante que un libro, ¿no? Pero hay yo quiero traer también esta idea de las tecnologías que parece que resuelven los problemas de la pedagogía para poner una nota de cautela, ¿no? Un granito de sal y decir, bueno, no como como pensamos. Junto con, con estas promesas que traen las tecnologías empiezan también a aparecer una idea, vuelvo hasta a esto que decía antes de encerrar los cuerpos, ¿no? de armar un espacio eh, específico encerrado donde se pueda enseñar y, y aprender. Una discusión que se hace muy fuerte en el siglo XX, desde principios del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, pero fíjense esto es de 1935, es un gran arquitecto estadounidense que lo que propone directamente es bueno es abrir el aula no y como tener puertas corredizas y trasladar el aula abajo del árbol no entonces digo esto pasaba en muchos lugares por escasez porque no había no había edificios pero también aquí hay una idea de que la escuela tiene que abrirse al mundo y tiene que eh, ser el mundo ser la naturaleza no tiene que preparar para no tiene que ser la naturaleza esta idea de abrir la escuela es una idea que yo creo que sigue siendo muy fuerte y en la cual yo quiero después también, ¿no? volver a pensar qué está pasando con la pandemia, en que no podemos cerrar la escuela, en que estamos en el medio de nuestras casas, eh, vuelvo a esta idea de en, en pantuflas, ¿no? Y, y nos cuesta mucho definir un espacio-tiempo, nos damos cuenta de que este abrir no necesariamente era tan bueno, ¿no? Por otro lado, le abrir esta también es una imagen que me gusta mucho, es una imagen de, de Ciudad de México de un patio escolar y fíjense, bueno, eh, el patio escolar están están haciendo un acto cívico y al mismo tiempo está todo el pueblo, ¿no? Está todo el pueblo, en el acto cívico está la gente del barrio que se sube, bueno, a mí me parece una foto preciosa, ¿no? Y me parece que también señala ¿no? los límites de, de esta idea, había una idea de escuela, de que la escuela era cerrada y había que, había que, había que abrirla, sin embargo, la escuela en muchos sentidos y acá quiero plantear esta idea, no una idea de, teórica de, de un antropólogo yannes, porque me gusta mucho, la escuela siempre fue un espacio poroso, siempre fue un espacio precario, atravesado por el afuera, ¿no? Eh, y no deja de serlo, porque pensemos que lo encerramos, no hay algo ahí de la precariedad, que hay que entender, de la precariedad en el sentido, digo podemos ver la precariedad en términos de, de precariedad socioeconómica, pero no es solamente eso, ¿no? sino que este, en todo caso, este esfuerzo por constituir, un tiempo, espacio definido, es un trabajo que tenemos que hacer siempre porque estamos en el medio de situaciones, eh, digo, esta es una situación muy explícita, pero estamos siempre en el medio de situaciones atravesadas por el afuera como no puede ser de otra manera, ¿no? Y además, bueno, que se atravesar por el afuera, por supuesto, nos permite trabajar un montón de contenidos y a mí este este aula, algunos no les gustará, a mí me gusta en el sentido de que muestra una apropiación de los chicos respecto a ese espacio escolar, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que me gustaría que, que no tuvieran la precariedad socioeconómica, ¿no? Pero me, me gusta que incluso en esa precariedad haya muchos signos de vitalidad, muchos signos de apropiación, muchos signos de que acá están pasando cosas, ¿no? Acá estamos aprendiendo, acá queremos estar, ¿no? Queremos hacer esto de esto un espacio propio, ¿no? ¿Qué está pasando en tiempos digitales? No solamente ahora, sino ahora un poquito más hacia atrás, ¿no? Tenemos un contexto de digitalización en el cual las tecnologías están en todos lados, se habla de esta internet de la cosa, de las cosas, ¿no? Eh, tenemos vidas muy digitalizadas en general Eh, para no aburrirlos, pero quiero traer alguna eh, un, una lectura que a mí me resulta muy interesante, si la pueden conseguir como docente yo se la recomendaría, es una crítica muy incisiva a las plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, ¿no? Y ya dice, bueno, esta mujer que se llama José Bandí, eh, es una mujer holandesa, una académica holandesa muy buena, ella dice, bueno, lo que nos está pasando con esta cultura de la conectividad es que nuestra socialidad, nuestra forma de conectarse, cada vez más está tecnificada, está pasando por algoritmos, está trabajando, no está trabajándose eh, por medio de algoritmos. Bueno, y ahí tenemos Google, tenemos Facebook, claramente. no Ella dice, además, bueno, hay que pensar que son plataformas, esto que parece que entro y no pasa nada y es un medio neutral. No, son plataformas. Que tienen su forma tecnológica, que son estructuras socioeconómicas, ¿no? Su modelo de negocios, hacen plata con nuestros datos, ¿no? Están datificando todo, nuestra sexualidad, nuestras amistades, nuestros gustos, ¿no? Y además tienen el gobierno de todo eso. Además de que los venden y hacen mucho dinero, como ya sabemos, los venden, ¿no? Y esto, bueno, hay una conversación aparte, sería pensar qué pasa con esa datificación en el ámbito educativo. Pero quiero quedarme por ahora con esta idea de, bueno... Eh, nuestras relaciones están cada vez más tecnificadas. Esto que estamos haciendo ahora si streamear le venden nuestros datos este a algunas empresas, bueno, van a saber qué temas, en qué temas nos detuvimos, de qué hablamos, con qué asociamos ciertas imágenes, con qué palabras, qué nos gusta, qué nos pueden vender, ¿no? Eventualmente si esto fuera tomado por un estado autoritario puede tener una forma de control político también, ¿no? Entonces tiene sus riesgos, ¿no? Y además ahí hay algo incluso yo creo que Para mí, incluso todavía más profundo. Y lo anterior es muy complicado. ¿no? Que es que, eh, ¿cómo funcionan Google, Facebook, ¿no? Twitter, YouTube? Funcionan con lo que Van Dijk dice, el algoritmo de la popularidad. ¿No? Que cuando yo busco en Google, que me aparece la búsqueda más popular. Cuando en Facebook o, la, o Twitter o las cuestiones que se hacen virales, son las que son más populares. Estos algoritmos privilegian... Eh, una forma de adhesión emocional inmediata, por eso el click, ¿no? Y por eso tratan de, de, de sintetizar cosas muy complejas en un click, por ejemplo, me gusta. ¿no? Y ese me gusta es una genialidad para ellos porque logran este hacer un montón de plata con todos nuestros me gusta, eh, pero además de que logran hacer mucha plata, yo diría hay una simplificación de comportamientos ¿no? eh, sociales muy complejos, de relaciones humanas muy complejas, que que se complican por ese me gusta, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, uno puede decir, bueno, en Facebook ponele que tiene que ver con una socialidad, no nos afecta tanto. No estoy nada segura, ¿no? Estoy, no estoy de acuerdo, pero dejémoslo ahí. Google, estas búsquedas que tienen mucho que ver con el conocimiento y que nos afectan muchísimo en la escuela, ¿no? ¿Qué significa googlear? Y lo primero que encuentro es lo más popular y no es necesariamente lo mejor, lo más verdadero, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos problemas. Incluso, además, sabemos que muchas veces lo que ponen primero son links patrocinados, ¿no? Que se compran el aparecer primero. Entonces, bueno, ahí tenemos un... Eh, Eh, para mí en términos epistemológicos, en términos de conocimiento, en términos de qué pasa con nuestra cultura común, empieza a ser definida por algoritmos que a los que le preocupa es lo que es más popular porque vende más, y además es totalmente susceptible a manipulaciones muy brutales. ¿no? Entonces creo que este aspecto que además... Bueno, desde las últimas desde el 2015 a esta parte lo hemos conocido a través de distintos escándalos ¿no? que, que bueno, de la manipulación que hay de elecciones de medios que es un grado superior uno podría decir de una manipulación mediática que ya existía pero ahora se meten en el facebook se meten en el Twitter se meten en el whatsapp no y creo que eso es todavía y cada vez más complicado ¿no? eh, con qué, con qué eh, pedagogía se asocia esto? Se asocian, yo creo que ahí, y ahí es donde también me parece a mí que nos obliga como pedagogos, como educadores a pensar algunas de estas cuestiones, porque hay algo de lo del, si queremos llamarlo la ideología o, lo, o, o la retórica, ¿no?, de los medios digitales, de que, bueno, de que hay que participar, de que hay que moverse, de que hay que compartir, ¿no?, que tiene muchas cosas que uno puede decir, ¿no? Son muy buenas, ¿por qué no? ¿Por qué no participar? ¿Por qué no moverse, ¿no? Pero yo creo que hay que desarmar un poco esas eh, esas equivalencias, ¿no? Y poder pensar, bueno, ¿qué implica esa ese privilegio de la actividad? Podemos volver de nuevo al, al pizarrón de Sarmiento que decía hay que ponerse en marcha, hay que poner, no, hay que hay que ponerse activo. Pero cómo se se enuncia eso? Yo creo que hay un cambio ahí de grado que es no solo de grado, ¿no? Que es un salto quizás Cuántico, podemos hacer un salto muy, muy notorio, ¿no? Que los medios digitales hoy básicamente lo que quieren es que uno como que interactúe, esta interactividad, porque esa interactividad, ese clic es lo que produce plata, es lo que produce información sobre nosotros. Entonces, todo el tiempo te están invitando, es más, incitando, impulsando, obligando casi a que hagas clic, clic, clic, ¿no? A que te muevas, a que tomes la palabra, que digas algo, ¿no? Y ahí en términos de conocimiento hay algunos elementos que a mí me parece que son, si los miramos en sus eh, presupuestos pedagógicos, son complicados. Voy a tomar eh, probablemente solo uno, porque no vamos, sino me voy a tener mucho tiempo, que tiene que ver con que, eh, con cómo lo piensa el eh, Eh, Michel serres no es un filósofo francés eh, él toma esta idea de pulgarcita eh, pulgarcita de ella, él dice que son sus nietos ¿no? y, y que tiene que ver con el uso de los pulgares eh, porque son los pulgares los que hoy en los celulares no están moviendo muchas cosas él dice bueno en esta visión de la, de la de la pedagogía dice bueno ya de la pedagogía no dice dice de la cultura ya no ya solo hay conductores solo hay motricidad Ya no espectadores, el espacio de teatro se llena de actores móviles, ya no hay jueces en el pretorio, solo oradores activos, ya no hay sacerdotes en el santuario, el templo se llena de predicadores, ya no hay maestros en el anfiteatro, en todas partes hay profesores. no Fíjense esta última parte, pero para eso por ahí hay que entender la primera, no ya los, los maestros no importamos, lo que importan son los profesores que dan cátedra, los que pueden inventar una palabra nueva, no no los que repiten la palabra de otro, alto toda una concepción ahí de los maestros muy que hay mucho para discutir, Pero yo diría eh, que hay una parte de eso es cierto, los maestros repetimos las palabras de otros, y estamos ahí lo que nos importa es ese trabajo cuidadoso en el cual nuestra palabra no es tan importante, sino lo importante es el trabajo con el conocimiento que hacen los estudiantes, ¿no? Y ahí lo vinculo a esto de los profesores actores, ¿no? El espectador es el lugar desechado despreciado ¿no? lo, lo que hay que hacer es moverse él dice bueno nadie quiere viajar en tren lo que quiere es ser el conductor del tren bueno yo digo aquí ten, como sociedad humana tenemos un problema ¿no? No, no solamente en términos de la gobernabilidad no de nadie se deja conducir sino en términos epistemológicos por ejemplo no hay que escuchar más, ¿no? Solo se aprende clic clic haciendo interacciones, ¿no? Con, con los clics, eh, solo se, se aprende hablando. y ¿Qué pasa con la escucha? ¿Qué pasa con la lectura? ¿Qué pasa con ese trabajo que uno hace con otros, ¿no? En el cual uno no es el único protagonista, ¿no? Creo que ahí hay, eh, no sé si se llega a entender, son son temas eh, complejos que estoy diciendo demasiado rápido, ¿no? Eh, pero a mí me parece que este desprecio total y lo, lo digo en la otra cita aquí no esta idea de la vita canbita contemplativa son son oposiciones viejas en la filosofía no de la, la vida que contemplan la vida activa no este dice bueno se, se desacredita totalmente la, la vida contemplativa y me parece a mí que en esto hay eh, cuestiones muy engañosas ¿no? y hay, hay cuestiones para pensar y ahí también creo yo que tenemos que pensar mucho en una difusión bastante eh, banalizada, bastante equívoca del constructivismo, porque el constructivismo no dice que hay que moverse, lo que dice el constructivismo es que lo que importa es ese trabajo de apropiación de los conocimientos. Pero ¿quién dijo que ese trabajo de apropiación de los conocimientos se hace cuando uno mueve la mano? ¿no? ¿Quién dijo que una escucha activa no es un aprendizaje? ¿no? Yo creo que incluso la, eh, probablemente sea más necesario una escucha activa uno estar hablando, ¿no? porque yo ahora que estoy hablando estoy pensando en lo que sigue, no necesariamente estoy haciendo ¿no? un, un, un vínculo diferente con el conocimiento, ¿no? entonces en ese sentido me parece a mí que estas pedagogías de lo digital nos dejan muchas preguntas, ¿qué significa ponerse en marcha?, ¿qué significa ser creativo?, ¿no? ¿qué significa participar en ese, en ese marco?, Muy rápidamente, hay, hay algunos ejemplos también de lo que pasó con el aula, con la arquitectura escolar. Acá tenemos, bueno, imágenes de Finlandia, de, de escuelas ricas, podemos decir, con muchos recursos, en las cuales la idea también es que eh, los uno aprende en todos lados, el aula tiene que disolverse y tiene que empezar a aprenderse en todos lados. Y ahí ahí también, yo creo, algunos problemas, ¿no? De, de esto que, que yo en otras conferencias hablé, bueno, las, el aula ya no es un espacio otro, ¿no? La escuela ya no es un espacio otro. estás Todo tiene que ser productivo en términos del aprendizaje, ¿no? no no se deja ningún espacio para un escondite, para un recoveco, para un tiempo muerto, entre comillas, para un tiempo propio, un tiempo de ocio que sea también de aprendizaje, ¿no? Todo tiene que estar regulado y todo se convierte en eh, hiperaprendizaje, ¿no? Bueno, nada, paso rápido estas cosas y quiero hablar un poquito del confinamiento, aunque sea... ¿Qué es lo que tenemos? Si sí, volvemos a esta idea del encierro, no encierro, pobres chicos, les rayoní la cara, pero no quería mostrar este, sus, sus rostros, ¿no? Tenemos esto de la escuela, ¿no? de trabajo escolar en condiciones muy distintas, pero en general los chicos han necesitado armar algún espacio propio que remede en algo, digo, de manera más clara. Esta es una imagen mexicana, esta es una imagen argentina. Algo así como poner disponerse a conectarse en los mejores casos o disponerse a trabajar en este caso sin conexión y con una, eh, una educación que viene sobre todo a través de la televisión ¿no? creo que aprendimos muchas cosas aprendimos muchas cosas también sobre esta digitalización, la heterogeneidad la desigualdad, estamos viendo que hay que usar muchas plataformas, muchos soportes para llegar a los chicos que se está usando la televisión, la radio las plataformas digitales oficiales el Facebook, el Whatsapp lo que podemos, ¿no? Blogs, Padlet, etcétera, ¿no? Vemos esta enorme desigualdad en la conectividad y vemos que hay también mucha creatividad muy interesante de maestras y maestros y de profesores para llegar a sus estudiantes, ¿no? Tenemos también esta indiscriminación de espacios y contenidos, como se ve con los Padlets, ¿no? Que vemos, bueno, también esta, esta forma que adquiere lo escolar del Zoom, que también es... Eh, es buena, pero también es bastante problemática, ¿no? Tenemos esta presencia de la escuela en blogs, en padlets. Este es un blog relativamente ordenado porque va por año, porque va por grado, pero el que le mostraba al principio no es así y entonces también muchas veces eh, muestra también un poco esa, esa indiferenciación en la que nos estamos moviendo, que cuesta mucho armar alguna suspensión de espacio-tiempo en la que nos conectemos Con lo escolar ¿no? Y acá les quiero mostrar, una bueno, para mí también un fenómeno muy interesante es la clase por WhatsApp, ¿no? Y, y esta es una, eh, algo que se publicó en, en el diario La Arena de La Pampa, para mí muy conmovedor, que es un audio, un, un video muy cortito que le manda un chico de una escuela rural a su maestra, ¿no? Y bueno, que, que salió en esta nota, si quieren googlearla y lo pueden ver mejor, pero hay tres videitos de él, a mí me gustó mucho esto, bueno, le hablo desde La Loma, donde hay señal, ¿no? Y este chico bueno, lo que, lo que representa para él la escuela, ¿no? Y también quería detenerme en eso. Hola, señor. Hola, señor. Estoy acá en el campo. Eh, ¿Qué estás haciendo? Te quiero mandarles algo a mi hijo. Bueno, a mí esta escena me, me conmueve muchísimo porque Hola, por un señor. lado... ¿no? A ver si podemos ir. Digo, por un lado, lo que está funcionando hoy de, del encuentro, lo que él, lo que es para él la escuela. La escuela es su sueño son sus compañeros, ¿no? Es, es, ese, es esa, esa vida que él tiene en ese lugar, ¿no? Bueno, aquí otro de los videos él le lee, les lee este, desde arriba de un caballo, me parece, ¿no? Eh, o un burro, no sé, pero parece un caballo. Eh, está leyendo y alguien, no sé si su hermano, hermana mayor, o si su papá, su mamá, lo están grabando, ¿no? Eh, pero bueno, la escuela llega hasta ahí, ¿no? Esto es impresionante. Y también el WhatsApp está permitiendo con mucha dificultad establecer ciertas formas de comunicación y de encuentro y de sostener como se puede algo de la escuela, ¿no? Al mismo tiempo también vemos las limitaciones de esto. Bueno, este es quizás un caso extremo de una escuela rural con mucha desconexión, sin embargo conexión con celular. Bueno, ¿qué pasa ahí con las secuencias que se pueden armar, ¿no? estas secuencias muy fragmentadas, ¿no? muy radializadas, este chico que puede hablar con su con su maestra, pero no puede hablar con muchos compañeros, bueno, seguramente vamos a ir encontrando y estamos encontrando otras formas de hacerlo, pero esto es una de las cuestiones, ¿no? de cómo cómo sostenemos algún tipo de interacción más colectiva, ¿no? Y vuelvo a esta idea de un espacio y conversación que es grupal, que es pública, como sostenemos algo de eso. Tenemos también una gran oralización. Este chico recibe en la tranquera algunos impresos, pocos, ¿no? Entonces también tenemos un, una enseñanza que se oraliza mucho más. Vuelvo ahí al lugar de la escritura y qué pasa con la escritura. Y la escritura también como una posibilidad de... de de mayor autonomía, ¿no? De mayor dominio de códigos, no hace falta que lo repita, creo que lo sabemos todos muy bien, pero bueno, ¿qué pasa con los lenguajes que podemos privilegiar y los la, los lenguajes o las formas de trabajo que van quedando al margen, ¿no? También me pregunto, bueno, con esto de que el aula, se la clase se fragmenta un montón y bueno, ¿qué pasa con el cierre? ¿Qué pasa con compartir, no? ¿Qué pasa con con poder organizar algún, algún tipo de interacción más colectiva, no? Tenemos ahí muchas limitaciones ¿no? planteo algunas preguntas y ya voy cerrando con esto bueno eh, ¿cuáles son esas formas de trabajo escolar que hoy se están estableciendo? podemos pensar por un lado bueno si, si tenemos solamente o sobre todo el whatsapp qué es lo que este entorno sociotécnico nos permite, ¿no? como, eh, como posibilidades de comunicarnos con quiénes, con cuántos, ¿no? con, en qué lenguajes, con qué soportes, y qué posibilidades pedagógicas se abren ahí. Y quizás creo que eso nos obliga a pensar mucho más qué más tenemos que hacer, ¿no? No, no por sobreexigirnos, sino por ser muy conscientes de, bueno, si esto nos lleva en esta dirección, y vuelvo ahí a esta idea de lo... ...del algoritmo de la popularidad, bueno, los medios van en esa dirección y ellos lo que quieren es, bueno, que sea fácil, accesible, etcétera, pero por ahí en la escuela necesitamos un tipo de trabajo que eh, Bandich lo llama, esta, esta mujer José Bandich, bueno, eh, difícil pero importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo... Que, que quizás sea más difícil pero que tenemos que insistir ¿no? y ahí también creo que tenemos mucho para pensar respecto a estas tareas y actividades que están circulando bueno, qué se activa, qué se construye, con qué se quedan de qué se apropian, no cuáles están siendo los logros que están eh, pudiendo hacer, cuáles son los que no están pudiendo, ¿no? creo que además estamos aprendiendo mucho de que hay que jerarquizar, seleccionar que menos es más, ¿no? pero menos no en el sentido de una visión poco generosa, incluso tacaña de la transmisión, sino más bien de que en este contexto sociotécnico en que tenemos muchas cosas en contra, bueno, ¿dónde vamos a poner el énfasis? no Y que y aunque sean menos actividades, ¿cuáles son las que realmente importan? ¿no? Ahí también es muy interesante la cuestión de pensar el aula como conversación, cómo se reconstruye a través de estos múltiples actividades, y de los intercambios eh, fragmentados, ¿no? También creo que estamos aprendiendo mucho sobre los ritmos, sobre las intensidades del tiempo escolar, digo, si antes teníamos un tiempo, un espacio-tiempo definido y era de tal hora a tal hora y en tal espacio. Hoy se nos eh, explota y estamos trabajando hasta cualquier hora, sábados, domingos, ¿no? Están todos los días son iguales, bueno cómo organizamos distinto esos ritmos, esas intensidades, cómo sostenemos algo de calendario aunque no se pueda prever del todo, cómo planteamos espacios sincrónicos en la medida en que podamos, yo creo que esto de la sincronía, aunque sea poca, es muy importante de encontrarnos todos en algún momento todos juntos y al mismo tiempo de ese trabajo asincrónico que también sin duda, ¿no? es, es muy importante. Cierro con algunas ideas de sobre sobre esta sobre este argumento Las escuelas son lugares relevantes para, para el saber, para saber, para distintos saberes. Ahí me parece, y vuelvo hasta a estas visiones eh, de la tecnología educativa durante mucho tiempo, que eran muy críticas de lo escolar, y que esto la escuela es una prisión, y la escuela es aburrida, y que en cambio todo esto es aburrido, y que esto es mucho más divertido, no los medios, el iPhone, la publicidad... O que tenemos que pasar a hacer esto, ¿no? Esta escuela en, en, en play mode, ¿no? Tenemos que ser eh, una escuela virtual, una escuela en 3D. Y no solamente porque esto sea muy caro, sino porque esto tiene un problema, ¿no? Digamos, yo creo que estamos aprendiendo, eh, adelantamos varios pasos, diría yo, ¿no? Estamos aprendiendo que esto es un problema en tanto experiencia de lo público, experiencia de lo común, experiencia de saberes, ¿no? que esta escena, que es mucho más eh, austera, es una escena mucho más importante de trabajo con el conocimiento, ¿no? de una de una señorita que está con los chicos pensando, que está trabajando de con la escritura, que está trabajando con que se puedan mirar, que se puedan hablar. ¿no? Para mí la escuela, de nuevo, vuelvo hasta a esta idea, la escuela como como espacio de encuentro, como espacio de trabajo colectivo, común público sobre el conocimiento, como espacio de trabajo con los lenguajes comunes. ¿no? Y esto me parece que no se nos tiene que olvidar. ¿no? Eh, y ahí cierro con esta imagen que me pasó Daniel Brailoski, que es preciosa, de una chica de 7 años, que es su, su vecina, con la que estaba trabajando, y que también me parece que es algo... Eh, bueno, que la escritura, ¿no? La escritura también yo pensaba con lo público, con, con la autonomía intelectual, ¿no? Esta chica que dice, bueno, fuera coronavirus, queremos volver a nuestras plazas, ¿no? Y para mí es una, una escritura eh, preciosa, ¿no? Una chica que con 7 años puede identificar qué necesita, qué quiere, bueno, también es muy argentino de queremos volver a la plaza, ¿no? Y que hacemos una pancarta, ¿no? Y nos peleamos y, y peleamos por eso pero me parece un lugar eh, de una enorme, de, ¿cómo decirlo?, una tribu una posición de conocimiento, una posición de saber, que es una posición muy interesante y muy valiosa, y que nuestras escuelas construyen, y yo creo que el desafío hoy es pensar cómo sigue, siguen construyéndola en este contexto sociotécnico tan complicado, y bueno, además de socioeconómico, ¿no?, este, muy complicado, que que para mí hoy presenta la pandemia, pero diría, bueno, capaz que hay que también orientar la escritura y los ejercicios a que articulen sus propias posiciones eh, en este contexto tan difícil que nos, nos toca atravesar. Bueno, y con esto termino mi presentación y ojalá que podamos este escucharnos, eh, escuchar sus preguntas, ¿no? y escuchar y conversar sobre esto. No se escuchen. Ah, no me, no estaban, me estaban diciendo. Nada. <risas> este, no, muchísimas gracias sin es lo que te decía es que qué maravilla el trabajo con la fotografía. Me, me encanta porque hace más visible justamente todo lo que vos estás diciendo en palabras, ¿no? Y este muy interesante ese recorrido con las fotos eh, que estuviste que estuviste haciendo, la verdad me, me encanta. Ahí tenemos una amiga en común, Sandra Sir, que habla de la, de la cultura, la infancia y la cultura visual, que es muy también muy interesante. Te estaba contando que nos veían de todas partes, nos estaban viendo... Desde el, el, el conurbano, desde el interior de la provincia, o Olavarría, Valcarce, Tres Arroyos, Pehuajó, Tandil, Bragado, Trenquelauquen, Rosales, de Córdoba, de Ushuaia, bueno, de muchísimas, muchísimas partes. Y bueno, y preguntas, una que es insistente, insistente en el sentido, no no porque molesta, sino en el sentido que retorna en cada una de las conferencias y conversaciones que establecimos, que es, bueno, cómo se hace cuando no hay conectividad, cómo se puede hacer para que la conectividad sea ya una política pública. Bueno, nada, esta, estas cuestiones que, que hacen a, a, a la necesidad de, de establecer que es muy difícil desde la virtualidad eh, trabajar si no se tienen las condiciones, ¿no? Las herramientas. No solo materiales, sino simbólicas de conocimiento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí yo creo que es difícil hacer una respuesta general a eso, ¿no? Porque hay que ver mucho las condiciones, pero yo diría hay que buscar qué posibilidades hay. Siempre las hay, ¿no? Algunas, no sé. digo Y, y por ahí, bueno, los casos que no las hay, no las hay. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo creo que tenemos que intentar por todos los medios que las haya. Entonces esto con impresos, es un trabajo si no se puede por vía digital, esto también combinar, por ejemplo, con los con lo que está ofreciendo encuentro, con lo que con los materiales que hay en distintas en, en la radio, como está como esta imagen que mostré de maestras que dan clase por radio, que en muchas comunidades rurales ha sido muy importante. Y acá en México, por ejemplo, la televisión también viene siendo muy importante, porque no hay mucha digitalización, hay un 65% se calcula, ah. es menor que en Argentina, ¿no? 65% de chicos que tienen casas donde hay conectividad y muchas veces hay conectividad mala, que nos pasa a todos básicamente. Sí, sí, sí, estamos sí. descubriendo que los límites sí. O un solo dispositivo para, para toda la familia Totalmente. si sí, te había escuchado con estas metáforas que usas una en la travesa eh, hablaste en, la, en cuando te referiste a la clase en pantuflas acerca de alzarse sobre los propios hombros ¿no? o, o bueno ayudar al otro a alzarse sobre lo, los hombros de, de otro o de uno mismo y cómo lo relacionarías con, con la foto y la metáfora de la ventana? Eh, bueno, también por un lado hay algo ahí, yo, yo traba, escribí algo sobre la ventana, ¿no? Y también esta ventana que es un umbral y que uno eh, se acerca a ver desde la ventana y mira desde la ventana y bueno, ahí también había toda una cosa de seducción muchas veces, ¿no? De las... Por ejemplo, a las mujeres que no dejaban salir y miraban, cortejaban desde la ventana, y tenemos Romeo y sí. Julieta sin ir más lejos, como una imagen fuerte en la cultura. Entonces, la ventana tiene muchas cosas, ¿no? Eh, muchas cosas muy interesantes de poder ver el mundo desde cierta distancia, al mismo tiempo también de mostrarse guardándose, no sé, ¿no? Creo que tiene, tiene cuestiones muy interesantes. Uh -huh. Pensando en esto de alzarse sobre el mundo, está la idea, bueno, también... Eh, Eh, y también lo de Windows, si pensamos, ¿no? Esto que, que el programa Windows, ¿no? Y bueno, Microsoft agarra la idea de Windows porque es una metáfora fuerte en el conocimiento, la ventana al mundo, ¿no? La idea de que el conocimiento es una ventana al mundo o la escuela es una ventana al mundo, por supuesto también está eso. Eh, yo creo que hay que pensar igual que bueno, esto que las ventanas, la ventana y las ventanas, ¿no? Y las ventanas virtuales han producido distintas cosas. Algunas de ellas, esto, como hay una cierta desjerarquización en el sentido de que te ponen todo junto y es confuso y cuesta organizarse, ¿no? Mm. Después que esas ventanas están muy organizadas según intereses comerciales, esto que decía, bueno, este algoritmo de la popularidad en la cual te quieren vender cosas, vamos a decirlo así, no es de no es de mala, sino que efectivamente ese es el modelo de negocios que tienen, venden publicidad eh, que aparece porque, Y, y aparece por nuestros clics, ¿no? Entonces, ese es su modelo de negocios, con lo cual la ventana ahí no necesariamente es una ventana a la fuera, ¿no? Sino es una ventana a más de lo mismo. O es claro. una que yo no elijo, ¿no? Ahí hay un fenómeno también muy interesante en mi, en, mi, en mi investigación sobre las ventanas. Apareció algo que yo no conocía, no conocía porque vivimos en sociedades más pobres, digámoslo, en ¿no? lo, lo cual no nos enteramos tanto, pero que hay un desarrollo ahora muy fuerte de la ingeniería de ventanas para que sean pantallas. Entonces, en vez de tener una ventana en tu casa, wow. vas a tener una pantalla que puedes elegir el eh, el, el, el paisaje que quieras. En ah, vez de, claro, entonces, te armás ah, una gran claro. ventana, y entonces elegís el paisaje y bueno, y, y yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Pu puede ser que sea no un paisaje horrible y si tenés enfrente una medianera, decir bueno, qué bueno elegirme un paisaje. claro Pero también hay algo de que se pierde una noción de la afuera, ¿no? Y Exacto. Que, y que todo lo elijo yo y parece que el mundo se lo defino yo. Y me parece que eh, política y epistemológicamente tenemos un problema con sujetos que se creen que el mundo empieza y terminan ellos, ¿no? Digo, estos sujetos ricos, no es nuestro caso. Sí. Pero, pero sí, también, sí, sí, sí, ¿Qué pasa si el día de mañana es muy barato y se vuelve la tecnología de todo el mundo, no? Digo, no queremos más ventanas. No queremos más saber cómo es el mundo, nos vamos a, digamos, no sé, eh, estaba esta esta película de Spielberg, eh, ¿cómo se llamaba? Pl Player One, tenía otro nombre, pero bueno, este esto que vivían en un mundo de videojuegos, ¿no? Y que el mundo era horrible y que vivían como este del... del ah, de sí, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, no, no me acuerdo el nombre de la Player, película, One, ah, Player One, algo así. Bueno, la cuestión es que, digo, es una opción, es una visión que hoy parece distópica, pero es una opción posible del mundo tecnologizado que tenemos. Y creo que también tenemos que discutirlo y que tenemos que discutirlo sí. además en las escuelas públicamente sí. porque las empresas van a avanzar para donde les convenga y lo que más venda, ¿no? Pero me parece que no es solo lo que más venda, sino lo que como especie humana, ¿no? Como sociedades creemos que es mejor para nosotros, para nuestros hijos e hijas, ¿no? Pero qué interesante. Que... Mira estos trabajos sobre las ventanas porque, También, eh, sí, lleva una discusión muy importante sobre qué escuela queremos, cuál es la función de la escuela, en esto de eh, muchas veces eh, que discutimos, bueno, la escuela tiene paredes, está bueno que tenga paredes, y en parte sí, en parte no, porque por lo menos nos permite tomar cierta distancia para no estar invadidos por el afuera, marcar este un tiempo y un espacio diferente para poder pensarla. No quiere decir que uno esté alejado de la, de la realidad, pero si es una invasión absoluta eh, es muy difícil que aparezca el pensamiento. Ahora, también es cierto que si no sería más de, de lo mismo de uno, porque es, eh, y no estaría la consideración del otro. Es, es una uh -huh. tensión muy interesante. Uh -huh. Así, es. Muy, Así es. Sí, muy importante. Uh -huh. Bueno, eh, también nos preguntan eh, si consideras que a la vuelta de la pandemia existe la posibilidad de transformaciones en la gramática escolar respecto de tiempos, espacios y el régimen académico actual. Bueno, bueno ahí es, es muy interesante esa, esa pregunta. Eh, yo creo que sí. Yo diría, sí, digamos, ¿no? depende de que de, de mí, claramente. Claro, ah, sí, sí, sí. Tienen que pasar muchas cosas y además la gramática escolar es un concepto que venimos discutiendo, pero sin, sin meternos en eso, yo diría, bueno, esta idea de que hay como formas, esto de tiempos, espacios, régimen académico que son muy estables, ¿no? Y uno podría decir, por ejemplo, algo de lo que yo estoy pensando es el tema de los de los horarios eh, y de lo sincrónico y lo asincrónico. Nos damos cuenta que podemos trabajar de manera asincrónica. ¿Por qué no? ¿No? Y, y por qué hay que ir cinco días por semana? Digo, hay que ir quizás porque las familias necesitan que los chicos estén en la escuela, pero esa es otra conversación. Exactamente. Pueden claro. estar en la escuela haciendo otra cosa. Tal pero no cual, la gente tienen que tener este, no sé, ocho en los, en la en sí. jornada completa tienen que tener sí. horas de clase por por día, ¿no? Pueden hacer otras cosas, se puede pensar, ¿no? Como en, en, en ir y venir. Eh, de hecho, por ejemplo, en el caso de la escuela en Francia, tienen los miércoles feriado. ¿no? Ellos trabajan lunes, martes, jueves, viernes y sábado a la mañana. Los miércoles es un día que se hace actividad escolar, pero no en la escuela. ¿no? Y por ahí son los días de salida o se trabaja en la casa. o que... Bueno, claro. digo, sí. que también necesitas, tenés que pensar muchas cosas, ¿no? No es solamente lo que la escuela quiere. Tenemos el, el tema de las familias que trabajan y con quién dejan a los chicos. Es, por supuesto, un tema Exactamente. Central. Sí, es otra discusión. De hecho, uh -huh. la, las escuelas de doble jornada o o escuelas complementarias, han nacido al calor de la necesidad de las mujeres que tenían que salir a trabajar, que bienvenidas sean en ese momento también, ¿no es cierto? Bienvenidas y sean, porque, y hoy también, porque hoy permite, sí, permite, bueno, en, en la provincia es más difícil, ¿viste? en el conurbano no hay escuelas de doble jornada, ni pocas, y... Entonces, eh, yo que vengo de una mamá obrera contaba, bueno, en, en Capital había más escuelas, la mayoría eran de doble jornada, entonces uh -huh. eso facilitó absolutamente que pues, se pudiera seguir estudiando, y pero bueno, es, es toda una discusión en, lo, en los tiempos y también eh, el horario de ingreso, por ejemplo, en la secundaria uh -huh. se a las 7 de la Ya no. No eh, claro, <risa> no. claro, sí, sí, sí, tal cual Ese, Y, y ahí también cuestión. pensaría, perdón, termino algo que sí. te Sobre el currículum, porque yo creo que sobre sí. el currículum eh, Que es algo quizás un poco más fácil de cambiar Porque involucra nos involucra solamente, solamente al sistema escolar Sí podemos ver que el programa extenso La verdad es que no se justifica tanto, ¿no? Que creo que podemos pensar perfectamente en que Bueno, podemos jerarquizar más los conocimientos, que podemos pensar en experiencias educativas más intensivas y no tan extensivas, ¿no? Que puede, nos damos cuenta ahí que bueno, dónde voy a esta idea de nuevo, cuáles son los los énfasis de verdad, ¿no? Si no tiene que sí. pensar en ese carozo, en eso que que define, bueno, creo que ahí podemos pensar algo de eso. Y ojalá que aprendamos que un, un currículum, un programa largo no sirve demasiado, no ya sabíamos que no servía, pero me parece que ahora nos damos cuenta que realmente podemos desprendernos de eso y sobrevivimos, no pasó nada, no, no, se, no se murió el mundo, no es que son sí. unos, no van a ser todos generaciones de ignorantes por eso, en todo caso será porque no pudimos hacer ciertos tipos de trabajo con el conocimiento, pero no porque nos por, ...por esa extensión de programas muy enciclopédicos que, que que no van, ¿no? Y seguramente hay cosas del régimen académico que podemos repensar también, ¿no? Claro. A la falta claro. muchas cosas que, que, que sabíamos que, que, que ya se estaban discutiendo. Sí, Ahora, sí. los espacios, para mí sí hay... Si sí tengo que decir algo que me parece que sí se sí es importante es un espacio distinto, ¿no? Y, y, y que sí creo que hay algo que reafirmamos, por lo menos en mi opinión, de, en la pandemia es que esta idea de espacio otro es fundamental, ¿no? De que no sea tu casa, de que salgas de tu casa. Es muy interesante, acá una estudiante mía en México hizo una, una encuesta con estudiantes de secundaria y lo primero que le dijeron, ex extrañamos, salir, eh, ir a la escuela, ¿no? Claro. Algo, el camino a la escuela, no es la escuela. Es como... Claro todo eso que pasa cuando voy llegando y, y el espacio mío, incluso yo creo que ese camino a las fuerzas porque es el espacio de autonomía, ¿no? De, sí, claro soy otra que la que soy sí, en sí, sí. Y bueno, y sí, eso... Sí, por lo menos sos estudiante, ahora sos medio hijo todo el tiempo, hija, sí, hija y sí. que sí. estando el padre en... madre, ¿no? También nos pasa... Sí, exactamente, estando uh -huh. en casa Bueno, eh, a mí me interesaba también eh, que vos decías eh, que las revoluciones muchas veces citabas a, a Lenin y a, ¿no? a Benjamin que decías que son motores de, de la historia, no obviamente empujan la historia para adelante, pero que a veces son frenos de emergencia actualmente como lo estás viendo como un motor de la historia para adelante como un freno de emergencia bueno esto no es una revolución, esto es una pandemia pero sí es un momento que es una catástrofe en varias cosas ¿no? y, y, y creo que para muchas familias si sí es una catástrofe no económica Eh, afectiva, pérdida de, de, de seres queridos, sí, tiene tiene características de catástrofe muy, muy importantes. Sí, sí. eh, yo creo que es un poco un freno de emergencia, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que, eh, no sé, digo, hay, hay, hay también gente que dice que hay cosas que se van a acelerar y que, por ejemplo, la digitalización se va a acelerar, parte de eso es cierto y parte de eso creo que no no, ojalá que no. Eh, hoy justo a la mañana tenía una conversación con gente de distintos lugares del mundo, de, de, de Sudáfrica, de Europa. Yo decían bueno, acá ya llegaron las grandes compañías y ya no hay vuelta atrás, es irreversible, ¿no? Eh, Google, Microsoft, etcétera. Yo decía, no sé, porque también nos estamos dando cuenta lo importante que es Bueno, por ahí es mi parte optimista, ¿no? Pero lo importante es que es la escuela, lo importante es que es un sí. tiempo de desconexión, no sé, no sé cómo sí. se va a procesar, la verdad. Sí. Eh, sí. yo creo que ojalá que sea un freno de emergencia en ciertas cosas. Bueno, lo que dicen mucho la, los ambientalistas es, eh, es que ojalá que funcione así porque necesitamos repensar un modelo de un modelo de desarrollo este que el planeta no aguanta, no aguanta claramente. Estamos yendo hacia el desastre, entonces ojalá que pongamos el freno de emergencia en ciertas cosas. Y como decía también, en una escala menor, bueno, nosotros mismos, ¿no? En, el, el, en lo educativo, sí. hay muchas cosas que nos damos cuenta que podemos sobrevivir sin esas, sin esas cosas, ¿no? Y que, bueno, entonces creo que también puede ser un freno de emergencia respecto a ciertas presiones de ir en ciertas direcciones que no sé si aportan tanto. ¿No? Y que decís, bueno, por ahí lo que necesitamos es estar juntos, tener tiempo para trabajar, poder ocuparnos de los chicos, poder ver los que no están aprendiendo, qué les está pasando, los que están aprendiendo cómo aprenden más. Digo, ese tipo de cosas que en el fondo sí. es como detenernos un poco, ¿no? De tener, sí. tener, generar tiempo para eso. Sí, sí, sí, sí, sí, el debate acerca del tiempo y la priorización quizás de determinadas cuestiones, ¿En qué mundo quiero vivir, qué es lo prioritario, qué quiero ser. ¿Qué docente quiero ser y ahí la priorización también de los contenidos curriculares priorización uh -huh. de tiempos de espacios uh -huh. bueno este a ver si hay alguna pregunta más eh, para, para decirte eh, bueno no me encantó lo de enseñar como seña esto de y poner, uh -huh. sí, poner una seña de, de ir de ir marcando y, y, y demás eh, bueno la verdad es que te queremos agradecer, eh, nos, nos encantó tu, tu charla, comentarios todos eh, afectuosos. Eh, bueno, están diciendo desde lo curricular se podrá abordar la idea en la educación obligatoria de bueno, de romper con la cultura académica de las disciplinas escolares, sí. en estructura de mosaicos romper esta cuestión de las disciplinas, claro, bueno, un poco... Sí. En lo bueno, que vos ojo, ahí yo no, yo diría dos cosas. Sí, a ver. Estoy de acuerdo en ir contra la estructura de Mosaico, pero no estoy de acuerdo en que tenemos que desprendernos de las disciplinas, ¿no? Quizás no necesitamos tantas disciplinas, pero hay algo ahí del conocimiento disciplinado, disciplina que me parece a mí que es importante. Porque también lo veo en los medios digitales, te diría, ¿no? Que yo estoy trabajando en esto, pedagogía de los medios digitales. Bueno, en todas las materias te dicen, busquen en Google. En todas las materias te dicen, hagan un video, este, no sé, ¿no? Participen, escriban, hagan un blog, etcétera. Y sí, si, bueno, ¿dónde está lo específico ahí? Hay algo de claro. las disciplinas que me parece a mí que es un trabajo más cuidadoso, Con claro. lenguaje, con el conocimiento que no habría que perder de vista Porque lo claro. que vimos en las investigaciones que hicimos Es que por ahí el video de biología, de historia, de geografía Se parecen todos porque son videos Y se tienden a aparecer por, por la, forma, la forma estética en que aparecen ¿no? sí. Me parece que ahí todavía tenemos que avanzar un poco más En qué sería un buen video en historia Qué sería un buen video en geografía Qué sería un buen video en biología Y que no se te pierda algo del, de la conversación más específica Porque también entender que el mundo se conoce Eh, mejor con algunos lenguajes más rigurosos con ciertos procedimientos que la disciplina te propone un modo de ver el mundo con ciertas preguntas no quiere decir que sea la única estoy de acuerdo con eso ¿no? y que además no son eh, voy a decir el lugar común no son compartimentos estancos ¿no? claro. Claro, las disciplinas están llenas de interdisciplina en sí mismas porque una biología que no se piense hasta usa matemática o tiene que pensarse históricamente o tiene que no y, y usa el lenguaje verbal y tiene que escribirse son interdisciplinarias siempre, pero tienen ciertos modos específicos, ciertas preguntas, ciertos modos de mirar la realidad que son muy sí, interesantes. lo sí. que no hay que perder eso en aras de todo es interdisciplina, ¿no? Porque me parece que ahí se nos banaliza, se nos baja un poco, ¿no? Se nos banaliza sí. un poco. Y la escuela, sí, por ejemplo, sí. vuelvo hasta, a esta idea, y por ahí con eso ya me callo, pero esta idea de lo difícil pero importante. ¿no? frente a un frente al algoritmo de la popularidad, frente a esta idea de que lo que tiene que ser es lo más popular, que es lo más fácil de identificar lo que te causa una reacción inmediata. La escuela tiene que posicionarse más bien en ese lugar de algo que cuesta un poco más, pero es importante. Entonces, no sé, aprender a escribir cuesta un poco más que hacer un clic, pero es importante, es importante dominar ese código. ¿no? Entonces, bueno, como insistimos en eso de lo, lo difícil pero importante? Y una línea para mí es el trabajo de disciplinado es con la disciplina, sin creerse que son la solución y que son, ¿no? Que uno va por un lado y otro va por el otro, hay que buscar las conexiones, hay que trabajar las perspectivas, por supuesto, y creo que ese trabajo en proyectos es buenísimo, pero no va en contra para mí de, de, de insistir en algo de lo que proporcionaban las disciplinas o deberían haber proporcionado que hoy habría que sostenerlo. Claro, claro. Sí, porque si no es como que si se, se licúa, ¿no? Como que eh, quizás para poder llegar a esta interdisciplina, a esta cuestión de proyectos, de trabajo más en áreas combinadas, hay que haber pasado primero por lo disciplinar, ¿no? Sí, o, o en todo quizás. caso llegar sabiendo que eso también importa, ¿no? No sé, digo, el sí. trabajo en proyectos puede ser, bueno, a ver cómo... Estamos mirando este mismo problema desde distintas disciplinas. ¿Qué me dice una mirada biológica sobre esto? Claro. ¿Qué me una mirada este, geográfica? Ya sé que no es fácil definir qué, qué va por un lado y qué va por el otro, pero sí. hay algo que sí, por supuesto, la geografía tiene sus propias no sé, la cartografía ha tenido su propio modo de indagar y representar el mundo, que aporta sí. algo, aporta algo sí. muy valioso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Inés, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que da para seguir hablando un montón de, de tiempo, este pero bueno, tenemos que cerrar. Eh, ahora, la próxima conferencia viene Walter Cohen, que seguramente allí desde desde Ría de Janeiro. Bueno, qué sí. bueno. Saludos sí. a Walter. Dale, y le, le decimos, le, le enviamos tu saludo. Y la verdad es que, mira, se quedaron todos ahí prendidos a, a verte, a escucharte. Y te agradezco por tu generosidad y donarnos tu tiempo, tus saberes y tus experiencias, Inés. Así que aparte estás muy comprometida gracias. políticamente, sos una gran compañera, así que el pensamiento, lo tu pensamiento lo enmarcas en una posición ética y política que para nosotros acá desde Brown es muy importante. Para mí también es muy importante eso, contribuir a, a una sociedad mejor, ¿no? En lo que Pero, cada uno puede y... Y trabajar para eso. Así que, bueno, mucha fuerza a los compañeros gracias. y compañeras en estos días bien complicados, pero sí, ahí vamos todos remando juntos. Igualmente allá. Un saludo muy grande para México y para todos gracias. los compatriotas allá docentes. Gracias, Inés. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.